Advierten que podría faltar agua en varias zonas de La Plata y Ensenada por obras de APSA. La empresa prestataria del servicio de agua y cloacas en la región informó que hoy realizará trabajos en 18 y 66. Esas tareas podrían ocasionar baja presión o falta de agua en la zona comprendidas por las calles 60 a 72 y de 10 a 19, mientras duren los trabajos. Por otro lado, en 122, entre 35 y 36, se reparará una cañería, por lo que podría ocasionar baja presión o falta de agua en viviendas de Tolosa y Barrio Hipódromo en La Plata y Villa Catela y el Dique en Ensenada. La empresa le pidió a los usuarios que durante el periodo que duren los trabajos, realicen un uso solidario del agua, limitando los quehaceres domésticos y las situaciones de hidratación. El mercado central de La Plata renovó un nuevo acuerdo de precios. El Mercado Central de La Plata, ubicado en Avenida 520 y 115, renovó hasta el 3 de septiembre un nuevo acuerdo de precios y el beneficio del 10% de descuento para les jubilades durante los días miércoles en la nave 2 y 3 del predio. Así, en la panadería de la nave 1 del predio, les vecinas podrán comprar el kilo de pan a 200 pesos y la docena de facturas a 300. En la carnicería del mismo sector se ofrecerá el kilo de asado a 850 pesos y en la fiambrería el queso cremono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 el gobierno bonaerense publicó este lunes en el boletín oficial la resolución que aprueba un nuevo aumento en la tarifa básica del servicio de verificación técnica vehicular, por lo que los nuevos valores ya entraron en vigencia. Si bien la autorización en cuestión no precisa de cuánto será el monto final de la tarifa, el cálculo sumado al 21% de ese impuesto lo llevaría a 3.150 pesos, es decir, 1.000 pesos más que los 2.150 que estaban vigentes hasta ahora.